Ya más o menos ya cachamos cómo se tramita, cómo se hace la 10 cómo se rinde la prueba. Así que ustedes ya deberían quedar más o menos expertos, no, pero deberían ya más o menos saber cómo moverse o cómo eh, verificar lo que es un tribunal de familia, el procedimiento, reconocer la demanda, las contestaciones. Así que, bueno, si obviamente siguen con dudas, después lo, lo pueden preguntar. Así que ahora nos toca ver juicio ejecutivo ver cómo se tramita, obviamente un resumen, no vamos a pasar el juicio completo, porque se supone que ustedes ya tienen más o menos conocimiento de esto, pero vamos a ver las demandas, las excepciones y las tercerías, ¿ya? Y que ustedes aprendan a reconocer los cuadernos de tramitación que hay en las causas de juicio ejecutivo, ¿ya? El juicio ejecutivo más común o el que ustedes más van a ver es el juicio de deudas, el de las casas comerciales, el de los bancos, que es el más común o por el que la gente más consulta. Pero un juicio ejecutivo también puede ser, por ejemplo, cuando un particular le debe plata a otro particular. También puede hacerse un juicio ejecutivo, ¿ya? Pero aquí más o menos vamos a ver, como les dije, lo que es relativo a las casas comerciales y a los bancos. Entonces, ¿qué es? Es un procedimiento contencioso, es decir, hay una controversia por cuyo medio se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta de un título fehaciente hinduita. Esto significa que ustedes en este caso ya tienen un título o un documento que puede ser cobrado, es decir, que a esta persona no se le ha podido cobrar ese dinero que está en este documento. Y el juicio ejecutivo es para poder instar a esa persona a que cumpla y en su defecto si no cumple, la consecuencia siempre es el embargo y posteriormente el remate o realización de bienes. ya ¿Ustedes han visto en un juicio ejecutivo alguna vez? ¿Tienen más o menos conocimiento? ¿Han visto las tercerías? ¿Lo han escuchado? Bueno, tercería no han lo, visto? No lo han enseñado, pero lo, lo, lo, lo han visto particularmente. Ya. Entonces, ¿Pero saben cuándo se interpone la tercería? ¿O cuál es el objetivo de la tercería? Por ejemplo, van a hacer la traba del barrio y hay ciertos bienes que no son del lector y son de otra persona. Ya. Y eso puede haber una tercería de de plazo. dominio, de posesión, de esas son las más recurrentes, ¿ya? ya Y en el caso de, por ejemplo, lo, el bien inmueble, la casa y el vehículo, esos son bienes que tienen una inscripción. Entonces, eh, ¿en qué momento se podría trabar, una, o sea, se podría realizar una tercería sobre esos bienes? En cualquier momento. Pero, ¿por qué alguien instaría una tercería sobre... O sea, alguien embargaría un bien que tiene una inscripción distinta ¿Cómo una inscripción Porque, por ejemplo, poniéndolo en este ejemplo ya Le mandaron aquí al compañero porque no pagó la tarjeta de crédito Y él vive en una casa, pero esa casa está inscrita a nombre de una persona De un tercero, ¿ya? porque en ese caso el banco iría a embargar esa casa si está inscrita a nombre de un tercero? Porque ese es un... Ya, pero ahí está el error más común Porque cuando, como estos bienes son inscritos, el banco, la casa comercial o el ejecutante, el que sea, antes de verificar ese embargo, tiene que ver si efectivamente el inmueble es de dominio de la persona. Y eso se revisa en el conservador de bienes raíces, obviamente, y si los vehículos se realiza en el registro civil. Entonces, cuando sucede eso, ¿dónde ya no puede trabar embargo entonces sobre este bien inmueble? ¿Cierto? Porque es de una persona a ajena. ¿Sobre qué bienes va a trabar embargo en ese caso? Sobre los bienes muebles los bien claro. Pero hay un caso donde efectivamente se podría trabar embargo sobre un bien inmueble que no esté totalmente a nombre del deudor. ¿Cuánto podría ser eso? ¿En la herencia? No, no. En la herencia, exactamente. Porque la herencia son varias personas, dos más generalmente las que son dueñas de un inmueble entonces ahí el ejecutante lo que hace es trabar embargo sobre los derechos y acciones que esa persona tiene sobre ese inmueble es posible, ¿ya? entonces tienen que ustedes distinguir cuando llegue la persona a su despacho y le diga que fue demandada por Falabella porque no pagó su tarjeta ¿qué bien les tiene usted a su nombre? lo primero que le tienen que preguntar Tiene casa, tiene vehículo, o solo los bienes muebles donde vive. O si tiene alguna herencia, porque la gente suele no decir de repente o acordarse que tiene una, un terreno o una casa que se inscribió a nombre de, de varias personas. Entonces ustedes tienen que hacer esa averiguación para saber sobre qué bienes de los que ustedes tienen que defenderse. ya El objetivo... Principal del juicio ejecutivo, como dice, es que consiste en obtener por parte del acreedor, es decir, el que tiene el poder para cobrar, el cumplimiento de una obligación que no se ha hecho voluntariamente. Por eso es que este juicio se sigue se sigue entre acreedor y deudor, uno como demandante y el otro como demandado, pero en este caso se llaman ejecutante y ejecutado. Los títulos ejecutivos están establecidos en el 434 del Código de Procedimiento Civil. Son varios, pero los más comunes son los eh, pagarés o los contratos de eh, líneas de crédito y tarjetas de crédito o crédito de consumo. Crédito automotriz también puede ser, pero esas son las líneas más comunes. El primer título es una sentencia firme, sea definitiva interlocutoria es decir, cuando una persona ganó un juicio en este caso. ya Por ejemplo, la que yo le eh, coloqué aquí, este es un caso particular que nosotros tuvimos donde una señora contrató a un abogado para que el abogado le tramitara el divorcio con compensación económica ya entonces dentro de la compensación económica estaba una un inmueble que ese inmueble tuvo que salir a venta y esa venta, la plata era para la señora pero ¿qué hizo el abogado? el abogado se quedó con la plata y no le pagó a la señora lo que a ella le correspondía que en ese caso eran 16 millones de pesos que a ella le correspondía por ese divorcio, etc. Entonces, ¿qué tenía ella? Ella lo que hizo fue, primero, porque eso, ella tuvo un contrato de honorario simplemente. Entonces, no tenía un título ejecutivo, ella no tenía un pagaré contra esta persona o un contrato que tuviese fuerza ejecutiva para poder cobrar esa plata. Entonces, ¿qué hizo ella primero? Ella hizo una denuncia y formuló una querella contra el abogado y el abogado salió efectivamente condenado. Entonces, era lo que tenía ella para probar? Ella solamente firmó un contrato de honorarios con el abogado, ah, donde ya. salía que ella le tenía que pagar los honorarios efectivamente de el, de lo que costaba el, el servicio que le había cobrado por el divorcio, okay. ¿ya? Ves no? que eso depende, porque uh -huh. por ejemplo, lo que nosotros hacemos en la oficina es primero una cotización. Hay otros abogados que, claro, van a firmar estructuras públicas, otras estructuras privadas. La estructura pública tiene un valor ejecutivo. Entonces, en este caso, ella como hizo una querella y el abogado efectivamente salió condenado, y había una sentencia previa. Pero la querella, como lo vamos a ver después en el área penal, la querella no implica la suma o la restitución de los dineros o el daño que se le hubiese causado. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Uno ejecutivo? ¿Con la suficiencia? Mm, mm, mm. No, un, un, un. uso. de, civil. de Demanda civil, ¿Qué? efectivamente. Una demanda de indemnización de perjuicios porque en base a esa eh, querella, o sea, esa sentencia donde él salió condenado, ya tenemos el respaldo listo para... ¿No es de la actividad, la pena? La, que la pena solamente implica que efectivamente él cometió el delito. ¿Ya? Y él va a ser condenado, efectivamente no me acuerdo aquí, Pero fue condenado, entonces con esa sentencia se hizo una demanda de indemnización de perjuicios, que obviamente se ganó porque estaba lista y se obligó al abogado a pagarle la suma de 16 millones de pesos, que era el daño emergente, es de decir lo que él se robó, y 10 millones de pesos más de daño moral. Si el abogado no le paga, que es lo que pasó, que obviamente no le pagó, con esta sentencia se puede iniciar un juicio ejecutivo o de cumplimiento ¿Y para poder Ahí está luego lo pueden ver. Sí, es una boda muy mal. Eh, y el juicio, este juicio si bien era en teoría corto porque eh, como ya estaba listo prácticamente con la sentencia previa, el abogado de la hacía era interponer incidente, incidente trasciente, entonces eso es lo único que hace alargar el juicio porque el tribunal no resuelve inmediatamente. Eh, el incidente tiene que contestarse hay que dar plazo y así entonces fue mucho tiempo obviamente esto no se ha pagado ustedes ven esto es del 2021 estamos a 2023 y todavía estamos juicio creo fue en juicio, fue un juicio ordinario o sumario Ordinar, juicio ordinario entonces con esta sentencia o si ustedes tienen pueden iniciar un juicio ejecutivo para su cobro porque es una sentencia que está firme ¿cuándo la sentencia queda firme? cuando está notificada las ya, ya 100% del curso es decir tienen que después de haber sido notificada ambas partes es decir el que demandó y el demandado después hay que ver que o transcurrieron todos los plazos o hay dos interpuestos todos los recursos ya se fallaron entonces hay que solicitar lo que se llama el certificado de ejecutoria ya para que la sentencia efectivamente ya no se puede reclamar nada más sobre ella exactamente la segunda o el segundo título es la copia autorizada de escritura pública, es decir, cuando las partes van a una notaría y hacen alguna transacción, algún avenimiento. En este caso, por ejemplo, esta persona se obligó a pagarle a una persona la suma de un millón de pesos por concepto de indemnización, esto es generalmente para evitar los juicios o cuando uno quiere reconocer alguna deuda y se obligó, se supone, a pagarle esta suma. Si en teoría esta suma no se paga en el acto o en el plazo que se haya establecido con la misma escritura pública, ustedes pueden iniciar el juicio ejecutivo. ¿ya? Ah, Acta de adherimiento, pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación. Es decir, esto es cuando las partes han aprobado generado en algún juicio previo, algún tipo de conciliación. ¿Qué quiere decir? Que esté pasada ante el tribunal, que esté firme y ejecutorial. Es exactamente lo mismo. ya Es muy parecido, pero a diferencia del 1, en el 1 tenemos una sentencia. Es decir, el juicio se tramitó completo. Aquí lo que pasó fue que las partes llegaron a un acuerdo. Y aquí llegaron a un acuerdo con la suma de 6 millones y algo. Y eh, si, o, efectivamente lo mismo, si no se puede pagar o no se ha pagado, ustedes tienen que cobrarla con esa sentencia, o sea, ese adenimiento. El cuarto, y este es el más común, que son el instrumento privado reconocido judicialmente o mandado por reconocido. Por ejemplo, yo creo que aquí ustedes, todos, la mayoría tiene tarjetas de crédito y líneas de crédito, ¿o no? O tarjeta de crédito. Cuando uno saca una tarjeta de crédito uno lo que hace ir al banco simplemente no la pide y después la va a retirar uno nunca va a la notaría a firmar un contrato sino que uno todo lo firma en el mismo banco eso es porque el banco lo que hace es que genera un mandato donde ustedes firman dándole poder al banco para que el banco vaya por ustedes a la notaría a reconocer judicialmente este documento es decir, ese contrato que ustedes firmaron de una tarjeta de crédito que dice que van a tener tanto cupo reconocido ante el notario, ya tiene el instrumento privado reconocido judicialmente, es decir, ya tiene fuerza ejecutiva. Por eso es que cuando ustedes dejan de pagar tres o más cuotas, que es la, la, lo común, el banco o la casa comercial puede iniciar sin necesidad de generar otra gestión, un juicio ejecutivo para cobrar. ya todo lo que yo les decía recién, tarjeta de crédito, Línea de crédito, los créditos de consumo, los pagarés, entre otros. El 5 es la confesión judicial. Y esta actualmente no se ocupa mucho. Era en la antigüedad, cuando ante las casas comerciales lo que hacían era firmar solamente contratos de prestación de servicio donde se firmaban las tarjetas de crédito que le daban a las personas. O antiguamente también los contratos de educación. No se firmaban los pagaré, no se firmaban cheques, sino que se firmaban contratos de prestación de servicios que no tenían fuerza ejecutiva. Es decir, que si ustedes dejaban de pagar, el banco o el ejecutante en ese caso no les podía cobrar mediante un juicio ejecutivo, porque ese título no tenía la fuerza ejecutiva, era simplemente un contrato. Entonces, ¿cómo puede en ese caso el ejecutante darle fuerza ejecutiva para proceder al embargo, que finalmente es lo que le interesa, a través de la confesión judicial, es decir, de que iniciere un juicio para que el demandado en ese caso venga en reconocer la deuda? ¿Ya? Pero acaso no se hace en la gestión preparatoria? Eso es la gestión preparatoria, sí, pero se llama el título en general se llama confesión judicial, porque uno es citado a confesar. Pero el proceso, claro, el proceso por eso se llama gestión preparatoria porque es lo previo al juicio ejecutivo, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué hacen? Claro, lo citan a ustedes, a una audiencia tal día para que vaya en confesar la deuda. Entonces, si ustedes no van o dan respuestas evasivas, como dice el código, queda preparado el título ejecutivo. Si ustedes van y dicen, no, no reconozco esta deuda no queda preparado y jodido el ejecutado, por eso que esta modalidad ya no se utiliza y los bancos y las casas comerciales han preferido hacerlo así a través de instrumentos privados con un mandato previo, porque ellos mismos son los que hacen la gestión y no tendrían que, si no que estar toda la gente a confesar judicialmente, ya en este caso por ejemplo se cita, son dos particulares donde esta persona Aquí reconoció que debe la suma de 70 millones de pesos a la señora Nicole Buzlar. ¿Ya? Ahora, este juicio es... ¿Qué creo ¿Es un real juicio para confesar deuda? ¿Qué creen? ¿De qué deriva? ¿O para qué lo podríamos estar haciendo nosotros esto? ¿Para posteriormente poder cobrar la ¿no? juventud? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, no, les voy a contar cuál es la historia de este juicio y por qué se supone que debe tanta plata la señora. Sí, eso. Ella, la demandante en este caso, es la nuera de la señora. ya La señora Marina, ella, estaba casada con un doctor en Los Ángeles y tuvo dos hijos. El caballero que está casado con ella y otra señora, aparte. Y el doctor falleció después de un tiempo, pero era un doctor reconocido en Los Ángeles, entonces tenía muy buen patrimonio. Pero el doctor, después de la separación, porque se divorció de ella, se volvió a casar con otra persona. Se volvió a casar con otra persona que tenía otros hijos, entonces cuando falleció, obviamente hubo pelea por la herencia. Dentro de esa herencia estaba una casa donde vivían los hijos de la ex esposa, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Que el caballero, antes de morir, supuestamente, le traspasó el inmueble a los dos hijos. Pero el caballero estaba, esto fue como una semana antes de que el caballero muriera. Y la inscripción de ese inmueble... Es decir, la compraventa se hizo por decir hoy día, el caballero muere el próximo viernes, pero la inscripción se hizo como tres meses después, ¿ya? Es decir, posterior al fallecimiento. Y la casa queda inscrita a nombre de el hijo y la hija, ¿ya? Y en ese caso, entonces, ¿qué pasó? Que la actual esposa del doctor fallecido demandó de ¿Qué creen ustedes? Muy bien. de nulidad de nulidad de esa compraventa de venta alegando caballero no estaba bien mentalmente porque estaba enfermo que prácticamente lo hicieron firmar en el hospital eso es lo que ella ha entonces qué fue lo que nosotros hicimos para poder salvar esta casa, había que sacar la remata entonces la nuera fue la que demandó a la suegra diciendo que la suegra le debía 70 millones de pesos la suegra obviamente reconoció la deuda porque ella todavía tenía parte en ese inmueble todavía ah, ella seguía parte con los dos hijos claro, claro. Claro. entonces ella reconoció que le debía 70 millones y como lo reconoció se hizo el juicio ejecutivo y se embargó el inmueble oh, entonces ese inmueble fue para sacarlo finalmente de la herencia en una tremenda vuelta y sí. fue <risa> muy maquinado Pero son sí. cosas que se le ocurren a mi colega, ¿no? A mí no sí. se sí. Lo encuentro, pero... Sí, sí, es muy bueno. Realmente es... Eh, mi colega es una persona brillante, de hecho. Yo siempre le he dicho que mí, si algún día me llega a pasar algo, me formaliza algo, yo que lo voy a contratar a ¿eh? porque no... No... Se le ocurren muchas cosas, de paso. Bueno, estamos en 2023, esta causa ya terminó, pero obviamente la señora igual demandó de simulación de contrato, entre otras cosas, ocultación de bienes, bla, bla, bla. Pero el inmueble ya salió a remate, eh, se lo adjudicó un tercero, que también era un palo blanco, que finalmente es para que los hijos no pierdan esa casa. Porque la, la otra señora igual se quedó con tres casas más, se supone, y al final la repartición fue bien extraña, pero ella se quedó con más patrimonio que lo que le correspondía a los hijos. Y ellos se quedaron solamente con esta casa que finalmente salió remate. Pero, eh, así, con esta confesión judicial, como yo les digo, no había otra forma de hacerlo. Se reconoció que ella le debía 70 millones y con esta confesión lista ya se podía dar inicio a un juicio ejecutivo. ¿Se entiende la figura? Sí. ¿Sí? Ya. Y el sexto que dice cualquier título al portador o nominativo legítimamente emitido, esto ustedes entenderán que como el código es bastante antiguo, antes se usaban letras de cambio y otros títulos que ya actualmente no se usan. ¿ya? Y el 7 dice cualquier otro título en la que la ley le den fuerza ejecutiva, en el entendido de que como la ley se puede ir reformando, modificando, puede darle a otros documentos fuerza ejecutiva y caben dentro de este número 7. Las facturas. Por ejemplo, la factura, porque no está establecida ahí en la, bueno, en la numeración taxativa. Requisitos para pedir el cumplimiento ejecutivo, es decir, para poder iniciar este juicio, el título ejecutivo, ya lo que vimos recién o cualquier otro que tenga forcejuti, que sea actualmente exigible, ¿qué significa eso? Que no esté escrito, no cierto que la deuda sea actual, es decir, que no hayan pasado los plazos de prescripción. Que contenga una obligación líquida para las obligaciones de dar, es decir, que yo sepa efectivamente cuánto es lo que se debe. Porque no es lo mismo un millón de pesos de hace cinco años que el millón de pesos el 2023, por lo interés el reajuste, etc. Que esté determinada si es de hacer o susceptible de convertirse en la de destruir la hora hecha de no hacer. Es generalmente nunca las van a ver solamente van a verla de obligaciones de dar. Es decir, que la deuda o la obligación sepa usted exactamente cuánto es lo que se debe. Y el último, que la acción ejecutiva no esté prescrita. Los precios de prescripción los vamos a ver ahora o en una diagoma. El juicio ejecutivo en sí o como se tramita consta de la demanda que interpone el ejecutante resolución y mandamiento de ejecución y embargo, eso quiere decir cuando el tribunal resuelve esa demanda y dice, tenga su interpuesta, demanda ejecutiva, bla bla bla eh, despache ese mandamiento de ejecución y embargo que esa es una resolución que indica cuánto es lo que se adeuda y que ya está en posición de poder realizarse el posterior embargo después viene el plazo para contestar con las excepciones que también están en el código, que son varias que la idea no es que se la pregan de memoria pero esas excepciones son las que uno tiene que defenderse por ejemplo la excepción de prescripción, la excepción de pago, de okay. compensación ¿Ah? también cualquier otra excepción que estén establecida y que ustedes puedan defenderse y ustedes tienen un plazo para contestar ¿cuál es el plazo para contestar la acción ejecutiva? ocho días, ocho días. esa es la normalidad si está fuera del territorio jurisdiccional entiende que se pueda aumentar un par de días según la tabla que tenga la Corte contestada la demanda el tribunal tiene que resolver esas excepciones y dar traslado es decir, decirle al ejecutante responda respecto de lo que está diciendo el demandado respondida entonces la excepción o si no la respondió tiene que darse por evacuado el trámite viene el término probatorio es decir, probar efectivamente lo que yo estoy defendiendo existe la deuda y cuáles son las excepciones que yo interpuse, es decir, si está prescrita, no está prescrita, si está pagada, si había otro consentimiento. Observación a la prueba y la sentencia. Con la sentencia sabemos finalmente qué es lo que se va a resolver, si hay que seguir con el embargo adelante, si hay que defenderse, si está prescrita o entre otras que vamos a ver. El abandono de procedimiento. ¿Ustedes sabéis lo que es el abandono de procedimiento? No hace sí. ningún efecto pero... dentro del juicio ejecutivo claro lo más común es que por ejemplo demandaaron a su cliente porque debía la tarjeta de crédito que es lo más común entonces este caballero fue donde ustedes y ustedes ya contestaron la demanda contestaron a través de excepción que suele ocurrir que muchas veces el ejecutante el banco las empresass comerciales, Después de la contestación de excepciones, puede que no hagan nada respecto del juicio. Cuando ya verán, a lo mejor las deudas son muy bajas, no son dos o 3 millones de pesos. Cuando el ejecutado no tiene bienes a su nombre, si sí, ya averiguaron que no tiene casa, que no tiene vehículo. Eh, y que son solo los bienes muebles. Entonces, en general, el remate de bienes muebles no alcanza a cubrir lo que suele ser la deuda. ya eh, Y el banco, entonces, en ese caso ya no hace nada después de un cierto tiempo entonces ahí uno que hace alega el abandono de procedimiento pero cuando lo tiene que alegar y aquí tienen que hacer la diferencia en 6 meses desde la última gestión útil como dijo el compañero solamente si se contestaron las excepciones si el caballero llegó ya con el plazo ya se pasó el plazo para contestar excepciones ya no pueden hacerlo el plazo para el abandono de procedimiento es de 3 años ya entonces ahí ustedes tienen que ver y revisar las causas para ver cuál es la última gestión útil y las gestiones útiles siempre suelen ser cosas que den curso a la tramitación del juicio por ejemplo, pedir el desarchivo de la causa no es una gestión útil delegar poder tampoco es una gestión útil porque eso no hace que avance la causa pero si yo notifico a la otra parte de alguna resolución o eh solicito que se reciba la causa prueba o cualquier otra situación que haga que el juicio avance, eso significa que yo interrumpí ese plazo, ¿ya? Entonces, desde esa última gestión ustedes cuentan 6 meses si es que se contestó dentro del plazo o 3 años si es que no se contestó dentro del plazo. ¿Se entiende más o menos? Ya. ¿cuáles son los efectos de que se declare el abandono de procedimiento que se termina el juicio efectivamente? es decir, la obligación por la que la persona le estaban cobrando ya pierde toda su fuerza ejecutiva es como una especie de prescripción pero a través del abandono de procedimiento entonces se termina el juicio a esa persona ya no le pueden cobrar esa deuda a través de un juicio ejecutivo no hay posibilidad de embargar el ejecutado, es decir, el deudor, una vez que la resolución que declara el abandono de procedimiento queda firme y ejecutoriada, ¿qué es lo que puede hacer y qué es lo que más le interesa a la gente? Solicitar salir de todos los registros morosos, de DICOM, de la Comisión del Mercado Financiero, Y eso lo tienen que hacer una vez, como le dije, que está firme, ejecutada la sentencia y por ley se supone que estas eh, los ejecutantes tienen un plazo de 7 días hábiles para hacerlo y sacarlo del sistema. Es decir, esa deuda ya murió con el abandono de si ¿Qué pasa si el ejecutante, pasado el plazo, no elimina la deuda de los registros? Y el caballero Almeh llega donde usted y le dice, mire, yo saqué un dicón, y todavía me aparece esta deuda de falabella ¿qué es lo que pueden hacer usted ahí? porque ya se dictó sentencia ya terminó el juicio y ya no le pueden cobrar al caballero aunque sí lo pueden seguir llamando pero el ejecutante de este caso falabella no lo sacó de licor ¿qué lo que pueden hacer ustedes? pensé en presencia ya o se podría pedir oficio al ejecutante a fin de que informe, si cumplió? Pero ahí no hay una sanción tan específica. ¿Qué pueden hacer? Ya, está aquí la pregunta. Es un recurso de protección. ya Lo que uno generalmente hace es esperar un plazo más o menos de 30 días, porque si bien ellos tienen un plazo de 7 días hábiles, se entiende que en la Comisión del Mercado Financiero y en DICOM, hay un desfase en actualizar los registros, como de 14 días más o menos. Entonces, por eso uno generalmente deja pasar un mes desde que ya se dictó la sentencia y el ejecutante tomó conocimiento. Entonces, si su cliente le dice que Faravela no lo sacó de DICOM, usted le dice, entonces hay que hacer un recurso de protección. ¿Y se con, con el, el derecho a la orden. ¿Por qué? Porque lo están calificando de deudor, siendo que él ya no tiene esta deuda porque judicialmente ya no se la pueden cobrar y por lo tanto todo lo que es ya no tiene fuerza judicial no puede ser informado en los registros de deudores morosos. Y eso está por resoluciones de la misma Comisión del Mercado Financiero donde dice que todas las deudas que no tengan título ejecutivo no pueden ser informadas en los registros morosos. Como aquí terminamos este juicio por abandono el procedimiento, es decir, ya murió ese juicio esa persona efectivamente no debería estar en los registros de molestia y si aparece, ustedes tienen que hacer el recurso de protección basado principalmente en el derecho a la honra por calificarlo de deudor cuando él ya no lo es ya su recurso de protección generalmente se demoran dos o tres meses en tramitarse que lo que hace el ejecutante es alegar que estaba en el proceso en tramitación de borrarlo y así sucesivamente Y ahí termina siendo eliminado efectivamente de todos los registros morosos. Ahora, ¿qué pasa? Que por ejemplo, si ya esta persona con el recurso efectivamente ya no aparece en DICOM, no aparece en la Comisión del Mercado Financiero y va a pedir una nueva tarjeta de crédito pero a otra tienda. Suele ser que le indican, o oh, si tiene un crédito consumo un crédito hipotecario, que ha tenido un mal comportamiento bancario o comercial. ¿Pero eso dónde está? Porque se supone que ya no salen los registros. Y esos son registros internos que manejan las casas comerciales y que la regla que ellos mantienen es que posterior de a seis meses, a un año, si esta persona se comportó bien, podría de nuevo bancarizarse o obtener alguna tarjeta de crédito. ¿Ya? ¿Es algo interno? Eso es algo interno y que ahora sale un proyecto donde quieren eliminar el registro interno, sobre todo de los bancos. Porque, obviamente, si ya estamos en esta posición donde se supone que se eliminó, no debería poder calificarse a esta persona a través de un registro interno, que nadie más lo puede ver que ellos. Es como... Información privilégica. Es discriminatorio igual. Es discriminatorio y también suele pasar con las personas que generan quiebra, que también se supone que ellos tienen que salir de todos los registros, pero también suele pasar lo mismo. ¿Siempre vienen 30 días para sacarlo de los registros? Claro entonces cuando uno solicita un crédito hipotecario y el ejecutivo le responde no porque usted tuvo mal comportamiento con esa ese mismo correo, esa misma información hay que de nuevo hacer un recurso de protección por discriminación en teoría no es que la corte obligue al banco o a la casa comercial a otorgarle la tarjeta de crédito o el crédito hipotecario pero sí que lo evalúe conforme a una persona que no estuviese ...con un mal comportamiento bancario. A eso se refiere. El nodo, ¿sí? Claro, entonces no debería pasar eso... ...pero todavía suele pasar... ...y por eso que salió este nuevo proyecto... ...que se supone va a eliminar... ...toda esta información interna. Esta es una resolución... ...donde se acoge... La, ...el incidente de abandono de procedimiento... ...porque cuando ustedes lo alegan... ...se entiende que es un incidente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí que atendió lo expuesto, la verdad, aquí ya pasaron los plazos, se acoge la incidencia de abandono procedimiento, entonces aquí en este caso ya la causa ya murió, completa. Prescripción. En la prescripción ustedes también tienen que hacer distinciones para saber cuándo la pueden alegar. Y la prescripción es lo mismo, extinguir obligaciones. Es decir, eh, eliminar finalmente las deudas que la persona haya adquirido. Pero cuando prescribe las deudas, y esto es lo que ustedes tienen que distinguir para saber cuando el cliente llega a su despacho y decirle, mire, yo tengo una deuda hace 2 años, hace 20 años, sería 10 bla, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Se meten a la oficina judicial virtual del cliente para saber si tiene juicios, ¿ya? Y posteriormente ustedes le piden un informe de DICOM o de la Comisión del Mercado Financiero. Si tienen juicios, entonces ustedes lo que tienen que ver es en qué estado está ese juicio, ¿ya? Por ejemplo, si a esta persona lo demandaron, lo demandó vela ahora, pero no lo pudo notificar durante el tiempo porque la persona a lo mejor era arrendatario, no lo encontraron o vive en zonas rurales donde es muy difícil de repente encontrar a las personas y pasó un año desde que se interpuso la demanda, se entiende que la deuda prescribe al año siguiente, es decir, si se interpone el día de hoy y no lo logran notificar en todo un año esa de o sea, esa acción prescribe el 15 de septiembre del año 2024 es decir, el día 16 de septiembre de 2024 ustedes pueden interponer la excepción de prescripción alegando que esa deuda ya está extinta ¿ya? ahora si ustedes ven, por ejemplo que... Eh, esta causa se llevó a cabo, que si lo demandaron, obviamente ahí ustedes tienen que ver qué tienen que hacer. Defenderse y ahí cabe el abandono de procedimiento cuando las causas están en tramitación. Pero ellos no demandan nunca no, y viven cobrando, cobrando y viven claro. porque si no, prescribirían todas. Es gente. que la mayoría, claro, lo prescribe entonces si no lo notifican dentro de un año, que es lo que nosotros de repente le decía, un, una vez cuando llegó un cliente, que dijo que eh, tenía una deuda con el Banco de Chile, que eran como 18 millones de pesos, un crédito consumo. Entonces dijo, yo ya no, dijo, llevo una cuota sin pagar. Entonces le dijimos, eh, bueno, no pague más, pues era el que el efectivamente no quería pagar más, porque no le alcanzaba lo que sea. Eh, no pague más y esperé que lo demanden. Y él vivía, me acuerdo, en Los Ángeles, en una zona rural, o en Molchén, por ahí, como por ahí. Eh, no pague más, espere que lo demanden nosotros vamos a estar monitoreando su oficina judicial virtual pero cuando el receptor lo vaya a buscar porque el receptor lo busca en las direcciones que uno puso en el mismo banco, en la misma casa comercial la persona que atienda tiene que decir que usted no vive ahí para que no lo encuentre efectivamente cuando fue el receptor a notificarlo el mismo lo atendió, pero como él ya sabía él le dijo no, no vive aquí porque el receptor no les puede exigir comprobante o cédula de identidad solamente lo puede hacer un carabinero o un ministro de fe distinto al receptor entonces efectivamente él dijo que no vivía ahí el banco intentó buscar otro domicilio y le aparecía el mismo domicilio donde ya se había certificado que la persona no vivía ahí entonces el año cuando ya transcurrió se alegó la prescripción de esa deuda y el caballero obviamente no la pagó y se eliminaron los 18 millones de pesos Entonces, son formas de ayudar a la gente, de algún modo, de algún, de algún sentido. Eso es en un año. Ahora, si la persona le dice que tiene una deuda con Ripley, por ejemplo, pero nunca me han demandado, yo la tengo hace tiempo, yo dejé de pagar, pero nunca me demandaron y ustedes van a la oficina judicial y ven que efectivamente nunca lo demandaron, no hay ningún juicio, no pueden alegar la prescripción a ese juicio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Pedirle su informe de DICOM o de la Comisión del Mercado Financiero y ver desde cuándo esa deuda está informada, porque ahí tiene que aparecer desde el día que se informa. Y si esa deuda lleva más de 5 años, ustedes pueden solicitar la prescripción, o, o sea, en realidad no la prescripción, la eliminación de esa deuda. Y ahí se hace de nuevo a través de un recurso de protección. Porque se entiende que si ya transcurrieron 5 años sin haber hecho el cobro efectivo, los las casas comerciales y los bancos tienen que de oficio eliminar esas deudas de los registros morosos. Si no se ha hecho, usted a través un recurso de protección, con la ayuda del derecho a la obra, porque esta deuda está prescrita, pasaron 5, 6, 7 años, 10 años, hay gente de realmente, eh, tienen que alegar a través del recurso de protección. Y el efecto es el mismo, eliminarlo de todos los registros comerciales. ¿Ya? Eh, no prescriben por ejemplo las deudas del CAE y del Fondo Solidario ¿ya? eso porque por ley se estableció que eran imprescriptibles pero ¿qué pasa? que como está esa nueva ley que se llama Chao de Icon, se entiende que si uno no la paga, no la pueden informar en ningún registro o eh, de morosidad lo mismo que ahora las deudas de salud ya es decir, si ustedes no pagan el CAE obviamente se lo van a cobrar pero no pueden ser se entienden ni discriminados ni nada respecto de información de saber Ajá. así que no lo paguen ah. ¿es cierto que los bancos eh, pueden solamente hacer esa duda a la discusión en general Estado? Porque eso es algo, pero sí. la que lo, que la, claro, la, lo que suele pasar es que, por ejemplo, en mi caso, yo igual estudié con CAE, acá en la universidad. Y ese CAE lo firmé en ese tiempo por el banco Corbank, que ahora es Itaú. Claro, entonces ya yo pagué como 5 años el CAE más o pagando, no me acuerdo, 2 luca porque uno podía postular el, al 10% de su renta y luego cuando sale recién a, a trabajar obviamente no tiene rentas hacia atrás, si yo tenía alguna boleta honorable, El tema era que yo mensualmente llevar 2000 pesos. Pero ese 10% es solo por 6 meses. Entonces uno cada 6 meses tiene que ir renovando. ¿Y qué pasa? Que a uno le cuenta las renta del año anterior. Entonces, si usted el año anterior tuvo un súper buen año, pero este año a lo mejor ha tenido baja en el sueldo o está mal económicamente, usted tiene que pagar el 10% de lo que ganó el año anterior entonces puede que no le coincida con la suma que tiene actualmente entonces ese es un problema que genera el CAE que la gente claro dice que no lo puede pagar o que suele ser muy alto, entonces como yo le digo yo empecé pagando 2.000 pesos después me acuerdo que subió como a 30 y finalmente termina siendo el mismo monto que te fija el banco que son como 180.000 pesos mensuales profesora yo tengo un problema con el fondo solidario aprovechando y resulta que eh, se me olvidó ir a firmar por ejemplo porque yo me cambié de universidad ya yeah. entonces la católica me está cobrando y me lo pusieron a cobrar porque se me olvidó ir a firmar entonces empezaron a cobrarme como 250 ¿no? Claro, lo que pasa es que el fondo solidario, a diferencia del CAE, porque el CAE es un crédito de consumo común ya El fondo solidario es como un contrato de prestación de servicios y ahí las cuotas vencen anualmente Entonces si usted por ejemplo firmó un fondo solidario por 4 años, a usted deberían hacerle un juicio ejecutivo todos los años por 4 años Por ejemplo, todo lo que no pagó este año tendrían que demandarla en enero, por lo que no pagó este año lo que no va a pagar el año siguiente tendría que demandarla en enero del 2025 y así sucesivamente, entonces no, obviamente no lo van a hacer porque no le sale a cuenta, porque en el Fondo Solidario no hay cláusula de aceleración como en el CAE, esa es la diferencia ya, entonces... entonces el Fondo Solidario, usted si lo deja de pagar no le va a pasar exactamente lo mismo que, que el CAE pero la diferencia es que el CAE le van a cobrar todo de una Y el Fondo Solidario le van a cobrar por año, pero por eso que nunca demanda el Fondo Solidario. El CAE sí, el CAE usted le va a llegar si usted no paga la demanda. ya el fondo, no. el fondo Solidario no lo hace por eso, porque tendría que cobrarle, hacer cuatro demandas en cuatro años distintos. Entonces no, no tiene sentido. ¿Me entiendes? O sea, ¿Hay dos horas de regreso en el CAE? En el CAE sí, si uno deja de pagar una cuota, uno le cobran todo lo que dejó de pagar, o en definitiva todo lo que efectivamente le falta por pago pero entonces, entonces disculpe, con el fondo ¿sí? solidario entonces ¿me ¿pero me pueden embargar? ¿Sí? no, con las deudas estudiantiles no embargan no, eso no es porque esté en la ley finalmente es porque el estado se entiende que no puede embargar a las personas por deuda de carácter en este caso estudiantil por impuesto en general a lo mejor se puede discutir un poco pero en este caso no lo hacen ¿ya? entonces Como les decía, a diferencia, el CAE sí, ustedes déjate de pagar, les cobran todo lo que den. Entonces, yo sacando la cuenta, por ejemplo, en mi caso, yo ya había pagado 5 años de CAE. Porque también lo que ustedes tienen que saber es que acá dicen que uno paga a los 18 meses desde que se titula. Pero nosotros tenemos una diferencia con las demás carreras. Sí. Que nosotros después del egreso tenemos que dar examen de grado y hacer prácticas y en ese periodo ustedes pueden pasar más de 18 meses entonces efectivamente ustedes pueden no estar titulados pero ya están egresados y se cuentan desde ese plazo y les pueden empezar a cobrar el CAE puede que ustedes no tengan plata, no estén trabajando simplemente no lo quieran pagar ¿ya? y eh, sacando la cuenta más o menos, yo del CAE en los 5 años tienen que haber sido como 9 millones de pesos en los 5 años que yo estudié acá Cuando yo me empezaron a cobrar el CAE, vi mi deuda total decía 18 millones de pesos, más o menos. Un buen reajuste. Sí, sí, sí. Claro, pagué 5 años y cuando ya estaba pagando, iba para el sexto año, reviso nuevamente porque uno puede ver en la página donde dice deuda total, deuda parcial, tenía debía 16 millones de pesos, siendo que yo ya había pagado 5 años. O sea, la deuda no había bajado nada. Nada, nada. No, ya aquí quiero no que se hagan más ya no, para qué si ya no, no sirve en no forma. Y la única recomendación es que uno no saque ningún crédito ni tarjeta con el mismo banco donde uno tiene el CAE. En general, esa es la única recomendación. Sí, a uno le pasa lo mismo, Como igual pagar el CAE de mi carrera anterior, que era el técnico y igual dependiendo de la vía ver Eh, yo pedí un CALE de 3 millones, pero tampoco era tanto. Ya. Yeah. Y cuando era fea, me 8 millones. Y por claro. qué pagar, soy de 3 que ya dije, no pago. Claro. Y vi mi causa en, en el Pest y claro, tengo ahí una pequeña demanda del banco. Claro. Y todo claro. No lo que me hago voy a pagar. Sí. Sí, pues entonces... No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, del CAE que Totalmente. uno paga, paga, paga pero la deuda no baja porque si yo saco la cuenta yo pagué más de 2 millones de pesos de lo que supuestamente me bajó la deuda acá no. o un sí. millón y medio creo que era como la diferencia y como el CAE se va reajustando porque el CAE está uh -huh. en UEFE si no me equivoco eh, todos los meses va a ser más entonces no... ya uno se termina desmotivando pero finalmente no tiene consecuencias ¿y el banco igual le pone como...? los gastos de cobranza administrativa. Claro, le meten todo la demanda, entonces ¿cuáles todo. son las recomendaciones de no, no vale. para que no paguen su CAE? Bueno, si no le quieren pagar, antes de dejar de pagarlo, ustedes se meten a la página de su banco donde tienen el CAE y cambian el domicilio que tienen registrado. Generalmente cuando uno firma el CAE, uno no, ya no vive en la misma parte, yo ya no vivo donde vivía cuando entré a la universidad, entonces Tenían esa dirección, obviamente yo puse otra dirección y claro, la demanda buscándolo por Bulne. Ah, por otro lado, un Renay con Bullner, no me acuerdo. La cosa es que no me notifica así que me da exactamente lo Pero el CAE no prescribe, es decir, si pasa un año desde que me demandaron, yo no puedo alegar la prescripción. Pero ¿qué va a pasar si con esa deuda? Efectivamente la cobra después la, la tesorería, de... porque el banco efectivamente tiene como aval al Estado. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco demanda porque necesita notificarnos a ustedes para poder cobrar esa garantía. Por eso es que se enmeran tanto en notificarlo. En mi caso, como no me han notificado, el banco no puede cobrar la garantía del Estado. Una vez que ustedes están notificados, en el caso de que le llegara la notificación, efectivamente Eh, le va a quedar la demanda ahí pero el banco ya no va a hacer nada más no lo va a embargar, no lo va a simboletar porque ahí es el fisco el que pasa la deuda a la tesorería y la tesorería igual suele hacer demandas pero tampoco nos pasa nada porque aquí tiene que hacer la tesorería notificarlos para poder retenerle la devolución de impuesto que es la única consecuencia que finalmente trae el dejar de pagar el CAE ahora cuando le va a lo mejor Eh, urgir esa situación cuando ustedes trabajen a un entonces, si ustedes trabajan con boleta obviamente ya después la devolución la mayoría se va al caer ahora la distinción es que cuando uno emite su boleta y hace la devolución de impuestos puede elegir enviar plata a la FP y al fondo de salud, entonces lo que uno hace es enviar casi toda la plata ella y así el caer se queda Ya, estos son muchos trucos que les puedo enseñar pero son cosas que no es que las hayan inventado no, sino que son cosas que uno las va aprendiendo con la tramitación, con el tiempo no son a lo mejor cosas moralmente buenas pero a ustedes le van a servir porque va a haber gente que va a llegar a su despacho con estos mismos problemas si ustedes sí, que traen los preguntas Claro, hay grupos no, no. de evade tu CAE, defensa CAE, sí, sí, sí. sí. están en Facebook y ahí la gente explica el mismo conocimiento que yo les estoy explicando. Pero finalmente no tiene ninguna repercusión más que la retención de impuestos. poco ahí porque de repente no, es una lata pagar esto. ¿Retención de impuestos de por día? Sí, porque se supone que a ya no le pueden retener hasta pagar toda la deuda. Entonces la devolución de impuestos, como suele ser poca o a lo mejor no es tanta y es una vez al año, se va a abonar ya por le 300 lucas en un año. Pero o sea, esa misma o sea, 300, está... claro, no, eso es lo mismo de que para el próximo año, como está en UEFE, va a seguir en lo mismo. Entonces, a llegar, a lo más. Cuando ya no les va a perjudicar, ustedes trabajen con un contrato de trabajo, y ya le paguen eh, cotizaciones y ya aceptan. ¿Algo de un proyecto que me da el trabajo de ese tipo caro porque no tiene ningún sentido, pues si aparte que se supone que un contrato de eh, prestación de servicio educacional, o sea, para empezar no debiese ser tan caro, no debe tener intereses ni tampoco eh, ser de esta forma tan como tan cara para la gente de Tennessee. Si ¿No, no caerían que los bancos prestaron en Medellín? Caro. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué pasa más adelante, me decían que van a condonar el CAE, cosa que no creo. Porque no, no, no, yo, no, no, no, yo no vengo no escuchando eso. Uh, ya no voy, ya. Yo de antes de entrar a la universidad, yo entré el 2011 a la universidad que vengo escuchando que van a el CAE. Y yo como, ah, bueno, cuando salga la jubilación... Ya lo no voy a no lo voy a tener. Claro. No, ya han pasado... No, ya años. no, ya no, ya no. ya no. Así que, bueno. En tanto en el CAE como en otras deudas... Como les dije, ya habiendo prescrito, o sea, bueno, que no prescrito, pero en las deudas generales prescritas o declarado el abandono del procedimiento ya no se las pueden cobrar judicialmente. Es decir, no le podrían hacer una misma demanda por esa misma deuda. Pero ¿qué pasa? Que las casas comerciales y los bancos igual suelen después llamar a la gente y decirle, mire, le tenemos una oferta, usted nos debía 5 millones, le ofrecemos que el país 1 millón y quedan cero. O lo siguen llamando para cobrar y decir, los que tienen una deuda, bla, bla, bla, ¿Es legal hacer eso por parte de los bancos y casas comerciales? No. no. Cuando ya está la deuda prescrita o con declaración de valor procedimiento, no se puede llamar. ¿No le hacen a Claro. No podrían llamarlo. Y aun cuando usted sea deudor, efectivamente usted tenga una deuda actual, y lo llamen constantemente, tampoco es legal. Lo que establece la ley, o al menos en un reglamento, si no me equivoco, es que la cobranza debiese ser una vez a la semana. Es decir, que si usted le dio una casa comercial, deberían, con una vez a la semana, que le digan, acuérdese que usted tiene una deuda, listo. Pero obviamente hay casas comerciales que llaman todos los días, tres, cuatro, cinco veces, y eso no es legal, entonces hay ustedes que tienen que hacer un recurso de protección. ¿y cuál sería entonces en ese caso el... la vulneración? es que ahí hay como una cosa bueno, la integridad, integridad psíquica más que física pues porque hay un abuso constante el derecho a la honra también porque se supone que uno, bueno en este caso ya no es duda pero el caso de que si sí lo es Eh, el derecho al ahorro se entiende que tiene que ser una vez y no todos los días, cada tres, cuatro veces. Y yo tenía, tengo de hecho una amiga que ella la llamaban, sin mentirles fueron como seis años todos los días de la Polar. Pero buscando a otra persona, no a ella, porque ella no tenía tarjeta la Polar, no tenía nada con la Polar. Entonces la llamaban todos los días, cinco o seis veces, eh, busco a Soledad Araneda, mi amiga se llama Paola buscas en el no, no, no me lo he todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. por seis años todos lo... ya hasta que hicimos un recurso de protección por el tema del acoso constantemente teléfono, entonces que dijo la corte al, al, bueno la polar lo que dijo fue que ellos no eran los que cobraban, que los que cobraban era una empresa aparte que ellos contrataban que era Invertcar parece y que ellos eran los que llamaban entonces que el problema lo tenían ellos Eso fue lo que dije. Entonces la corte que dijo que se oficiara a esta empresa para que informara a nombre de quién tienen inscrito el teléfono tanto. Porque nosotros acompañamos un video donde mi amiga grabó que la llamaban tanto tiempo, etcétera Porque como decimos, llaman de números distintos, uno no puede estar guardando así como la polar, tendrías que estar siempre guardando el número como la polar. Entonces... Eh le solicitó eso, que informara a nombre de quién tenían escrito ese número. ¿Y qué hizo la empresa de cobranza? No dijo nada respecto de eso, solamente dijo que ellos, era imposible que llamaran a Paola Bravo porque ellos no la tenían registrada como deudora en nada de lo que de su casa comercial. Pero nunca dijeron si el teléfono efectivamente lo tenía registrado como Sonia Graneda. Entonces la corte entendió que esa respuesta básica era porque efectivamente se estaba haciendo una cobranza que era indebida, entonces le dio lugar y de ahí que nunca más llamaron a mí. Pero imagínense, ¿6 años se le hizo eso? Ah, yo te voy a cambiar mi porque me llamaron a las del Banco He Estado, por una deuda de una persona X, claro. que debía como, viste de pesa al banco? y ya estaba <ríe> altísimo. Yeah. ¿De verdad? Claro. Entonces... ¿Y hay muchas que tienen que eso? Claro, y ahí pueden hacer los recursos de protección. ¿Cuál es la ganada de eso? Que generalmente ganan costa en los recursos de protección. Entonces, 200, 300 lucas, a veces. Pueden cobrarla después. Eso es como la, la ganancia de hacer los recurso de protección. Más que los dejen de molestar. ¿Ya? ¿Por eso se ofrecen tanto en Instagram, en Facebook? ¿Tiene deuda? ¿Yo le tomo la costilla? Bueno, porque generalmente las deudas, como por ejemplo acá ven, dan costas en, la, en los juicios sobre deudas, porque ¿qué es lo que entiende la corte o, o los tribunales? que si yo soy ejecutante y tengo que cobrar una deuda, si yo inicio un juicio tengo que terminarlo o si yo tengo esta deuda, yo tengo que cobrarla en el tiempo que corresponde entonces por ejemplo, está una sentencia de prescripción, y aquí dices acoge con costas la excepción de prescripción y que la deuda quedó prescrita quedó ok no hay ningún problema con esas costas. Entonces, ¿qué hace uno después? Solicita la regulación de costas y el banco o la casa comercial, además de haber perdido esa plata, nos tiene que pagar lo que se regula en el juicio como costas. Entonces, por eso es que es tan factible hacer estos juicios. En los abandonos de procedimiento no dan costas generalmente porque los tribunales o sea, los ejecutantes suelen allanarse y cuando se allanan, se entiende así como que ya no peleado, entonces no hay costa no hubo pleito. Pero la de prescripción suelen generalmente darse con costas entonces ahí uno cobra sus costas dependiendo del juicio y lo que regule el tribunal ¿ya? tramitación del juicio ejecutivo el juicio ejecutivo por regla general se tramita en dos cuadernos el cuaderno principal donde consta el juicio normal y el cuaderno de apremio donde está todo lo que tiene que ver con el embargo o con el remate y se puede generar tres cuadernos o más dependiendo de si ustedes alegan el abandono de procedimiento, el juicio y yo se los voy a mostrar de ahí queda como cuaderno principal, cuaderno de apremio incidente de abandono de procedimiento si hay incidente de nulidad, otro cuaderno cumplimiento incidental, lo mismo, que es cuando se cobran las costas se hacen cuadernos aparte, ¿ya? pero la regla general es que siempre el juicio ejecutivo tiene dos cuadernos principal y de apremio Y en el apremio donde ustedes ven todo lo que tiene con el empate aquí yo les tengo un pantallazo de un juicio donde este es el cuaderno principal y este es el cuaderno de apremio ese es un juicio normal, recién iniciado o donde todavía no se ha agregado nada y a de esas cosas este es el cuaderno de apremio si ustedes se fijan, aquí no se ve más menos pero las gestiones está la oposición al embargo está el requerimiento de pago, el accede al embargo con fuerza pública ampliación de embargo embargo frustrado embargo propiamente tal, notificaciones presentación de base al tribunal sobre la fase de remate es decir, este juicio está súper avanzado ya estamos prácticamente en la fase para efectuar un remate, es decir matar un bien, un inmueble, un auto o los bienes muebles que esté dentro de un, un domicilio, ¿ya? ¿Se entiende más o menos la tramitación? Demanda ejecutiva, es decir, cómo ustedes redactan o reconocen la demanda ejecutiva. Como ustedes ya saben, tenemos presuma, suma, igual que las demandas de familia, lo que cambia finalmente es el contenido. Estas son las típicas demandas de las casas comerciales que si ustedes se dan cuenta ni siquiera ponen aquí tribunal va a dirigir. ¿Ya? O sea, está mal redacta No le van a decir que no al lugar, pero está mal redactada en ese caso. Y ahí tenemos la presuma donde ustedes identifican el procedimiento, la materia y todas las materias tienen unos códigos. Esos códigos aparecen ahora en el Poder Judicial. Antes uno tenía que preguntarle al tribunal o que le enviaran la lista de códigos porque tenía que agregarlo a la misma causa. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, le están cobrando a una persona que dice que Falabella, en este caso, es dueña de un pagaré, es decir, esto tiene que haberse una tarjeta de crédito probablemente, que tiene la suma de 2.900.000, es decir, que eso es lo que le debía. Que se dejó de pagar, el pagaré no fue pagado, su vencimiento, entonces aquí hubo una cláusula de aceleración y se le cobró todo. ¿Ya? Demanda ejecutiva. Contestación, es decir, cuando el cliente llegó y ustedes le redactaron las excepciones para oponerse. La mayoría, obviamente, cuando ya no hay prescripción, uno que hace opone excepciones de papel, que se llama, es decir, inventa cosas en las excepciones. ¿Para qué? Para no, o para sea, había una haya una respuesta y este puede puede hacer andando el proceso entonces ahí me acuerdo que el, el real años. exactamente, entonces cuando su cliente llegue y ustedes vean que están dentro del plazo, siempre contesten independiente de que usted nosotros siempre alegábamos por ejemplo, estas son, o sea, alegamos como cuatro excepciones. Aquí dice la falta alguna de los requisitos o condiciones establecidas en la ley para que el título tenga fuerza ejecutiva. Obviamente, si lo están demandando por una tarjeta de crédito, un crédito de consumo, Tiene fuerza ejecutiva. Entonces nosotros estamos alegando que no, pero esto es solamente para, como dice su compañero, para poder obtener los seis meses y no esperar tres años para poder eliminar esta deuda. ¿Ya? Ustedes pueden poner una, dos, lo que sea, pero nosotros generalmente hacemos cuatro. ¿Para que Para que el banco oh, o al oro le delata ya. Y cachen más o menos que lo que se vio. Claro, se cabree de cobrar. Eso es lo que hacemos más o menos y que ahora ustedes lo van a saber y van a poder eliminar sus truquitos sus trucazos <risa> esta es el escrito para alegar el abandono de procedimiento es un incidente y no alegan excepción de abandono de procedimiento porque eso no existe y si lo alegan mal qué pasa si alegan mal la se la interrumpe impusión. el plazo si pasaron los seis meses Y yo coloco excepción de abandono de procedimiento, lo alegué mal. Y el, sí, el tribunal me dice, no al lugar, y corté los seis meses. Entonces, el abandono de procedimiento dice incidente de abandono de procedimiento. Entonces aquí se alega lo que se cuenta en general. Bueno, todo esto obviamente ustedes pues lo van a tener en sus archivos. Lo que se cuenta principalmente es cuándo se inició el juicio, cuándo fue la última gestión y que el plazo se eh, contó hasta los seis meses o seis años dependiendo en tal fecha se cumplió, etcétera Y eso se le notifica a la contraria, la contraria tiene que o allanarse para que no lo esconden en costas, o si estima que el plazo no se ha cumplido, a legal. ¿Ya? Okay. Mm -hmm. eh, en la resolución que he el programa y eh, reconociendo la bandera de procedimientos, eh, ¿de pleno derecho que era el de deuda? O sea, también la resolución de... Sí, contiene dicha de de tiempo por tiempo? No, porque ahí no queda, no es la prescripción propiamente tal, es una forma igual de eliminación. Entonces, que la resolución, que la que vimos anteriormente, dice, o se acoge el incidente de abandono de procedimiento sí, y bien. más que nada eso, pero por ley se entiende que al hacer el, el abandono de procedimiento ya se pierde el título ejecutivo. Entonces ya no pueden ser cobrados. Pero, ¿Y por qué ordinaria? ¿no? sí, pero ¿quién le va a cobrar por violencia en un juicio civil? se puede, si los bancos generalmente lo que hacen es que cuando se allanan en la bandura de procedimientos en un otro sí colocan reserva de acciones y derechos que me reservo el derecho de demandar por vía civil pero obviamente no lo van a hacer yo nunca lo he visto que lo hagan porque un juicio civil si ustedes más o menos saben, dura más de dos o tres años si son deudadas probablemente chicas, a ellos le sale más caro y el deudor ya a esa altura ya transfirió todos sus bienes entonces ¿qué le van a sacar en un juicio civil? Uh -huh. si una cosa que ustedes tienen que saber también es que uno puede efectivamente tener una sentencia bacán con eh, me deben tanta plata y la voy a poder ejecutivamente pero si la persona no tiene de dónde se van a con la buena sentencia a mi me dijeron eso y no, nada sí. claro entonces les voy a mostrar cómo se transfieren los bienes también para que ustedes se aliga la prescripción en la prescripción es una de las excepciones entonces ustedes sí excepción de prescripción o por excepción y lo mismo, aquí lo que tienen que contar es demostrar que la prescripción, cuando, que el juicio se inició en tal fecha que eh, no, se, se, no se logró notificar y que por lo tanto al año siguiente, es decir el día tanto se cumplió el plazo de prescripción y se tiene que declarar Y las tercerias, esto es donde llegamos al final y donde ustedes van a ver cómo se la gente se defiende o transfiere sus bienes para que no les eh, generen embargos. Dos tercerias son de dominio de posesión. ya La de dominio es cuando yo demuestro con algún documento que lo que están tratando de embargarme es de un tercero. Obviamente no corre para las casas y lo envuelve porque eso ya tiene una inscripción previa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a demostrar de dominio con un documento? Si los bienes muebles no se inscriben. Pero es que eso ya tienen una inscripción previa, entonces a usted no le van a ir a embargar una casa que esté inscrita a nombre de un tercero. Ya, pero en ese caso, pongámonos ya en el caso de que son la tele, la cocina, las cosas que están dentro de una casa. Pero esos bienes no tienen una inscripción en un lugar. Entonces, ¿yo ¿cómo demuestro a través de una tercería de dominio que son de, una, de un tercero distinto? Si eso no tienen una inscripción, y a mí no me sirve porque a veces la gente dice, no, que yo tengo la boleta, pero la boleta solamente acredita que existe una venta, no un dominio. La, deposición? ¿La deposición de posesión es distinta, porque estamos hablando de la de dominio. Entonces, ¿cómo lo acredito? Con una escritura de venta. O una escritura de separación de bienes, donde yo suelo vender todas las cosas que están dentro del inmueble a un tercero por escritura pública. Entonces yo tengo un documento que acredita que las cosas que me están intentando embargar son de un tercero y esto está a través de un documento por eso se llama de dominio porque yo estoy acreditando el dominio de la persona o por ejemplo el contrato de aviento que diga que se arrenda la casa junto con los bienes también, eso también puede servir como un dominio porque ahí dice exactamente que es de un tercero y la de posesión es cuando ya no hice escritura lo no transferí los bienes pero tengo testigos entonces los testigos son los que acreditan en ese caso en los juicios que si efectivamente eh, esos bienes son de otra persona que vive ahí o que los compró en otro lado, o sea, ¿sí? ¿ya? ¿En la de dominio, para hacer esa escritura, o la de contrato, tiene que ser previo, sí? Sí, antes de la trapa de embargo, y trabándose el embargo, solamente les queda la tercería de posesión. Ya. ¿Y, entonces, ¿Ya? ¿Y eh, Sí. ¿Pero antes...? Sí, pero no, es que generalmente uno hace el inventario de los bienes con más valor. O sea, uno no le van a encargar la ropa, ni la losa, esas cosas, no. Sino que generalmente uno, como le voy a mostrar la escritura, hace un inventario de bienes que son más, de mayor valor. Por la tele, el computador, el bicicleta, el refri, uno incluye todo. Independiente de qué, porque hay gente que piensa. Pero es que las camas no son embargables, sí, pero igual hay que incluirlas. O sea, para que no... El, el tribunal va a cachar que obviamente esto es un, una farsa, pero para que no se note tanto, ¿sí? más que nada es para eso. ¿Ya? Y las tercerías se interponen en la fase de embargo, decir, cuando ya lo quieren embargar. Ahí yo tengo que demostrar con estos documentos o con los testigos de que estos bienes son de otra persona. Si, por ejemplo, fueron a su casa y anotaron la T, el refri y todo, entonces ahí usted presenta el escrito, tercería de dominio, porque mire, yo aquí esto se lo vendí a esta persona. Entonces ya no son, ya, y ahí murió entonces el embargo. ¿Desde la traba de embargo, para hacer eso, tengo plazo? No, pero el, porque no hay plazo para embargar. Usted le puede uh -huh. embargar al día siguiente, uh -huh. puede pasar seis meses, uh -huh. pero lo ideal es que usted lo haga lo más pronto, una vez trabado el embargo. ¿Ya? Dejate igual que cuando va el, el receptor se supone que hay opciones que puede estar el, el, el ejecutante o puede estar el, el ejecutado se que el ejecutado tiene que señalar los bienes ¿Y ahí podría o sea, lo que, lo que uno hace no es señalar los bienes uno le tiene que abrir nomás la puerta y al claro. receptor el receptor entra, anota y se va Se supone ah. que uno tiene que estar presente, puede o no puede estar presente, porque si no está presente, pueden pedir auxilio a la fuerza pública y entrar con carabinero. Ah. Entonces, ¿qué le dice a la gente cuando ya está en el estapa, Déjelo entrar y que anote, porque el receptor no se va a llevar las cosas en ese momento. Es que la gente que se las va Claro, entonces, no, déjelo entrar y que anote, no le diga nada, no se ponga a pelear, nada de eso sino que solamente deje que anote y ya nosotros después hacemos la tercería de dominio porque tenemos la escritura donde usted le vendió todo esto a la hija, al hermano, a otros mensos, ¿ya? Eh, bueno, ah, y aquí... Pero ¿sí? ahí está la revocatoria, está la revocatoria, la acción revocatoria, cuando uno exila, o sea, la pauliana, la acción pauliana. Pero no la hace, no porque, la hace. bueno, esto podría ser una simulación de contrato, obviamente, o la acción pauliana, Pero obviamente los acreedores no la hacen porque les sale más caro hacer esos juicios bueno. que seguir perder esa deuda porque aparte los acreedores todos tienen seguros respecto de las deudas que se pierden entonces si opté por ejemplo ya no le pudieron cobrar una de 5 millones lo que va a hacer es cobrar su seguro probablemente le van a durar 3 tampoco nunca van a perder tanto si eso es lo que tienen que más menos pensar que a lo mejor sí efectivamente todo esto del juicio ejecutivo puede resultar un poco como hoy que la gente que no quiere pagar y cosas así pero si sí, muchas veces la gente no puede pagar porque está cesante porque surgió algún imprevisto familiar, alguna enfermedad alguna situación que le haya cambiado su situación económica y existen formas de poder proteger a la gente porque cuando, ¿qué pasa? cuando dejan de pagar ya 3, 4, 5 cuotas Y si van a la casa comercial, la casa comercial no le dice, ya mire, eh, hagamos una repactación de lo que debe nomás. Le quieren repactar toda la deuda y la repactación es el doble, triple y así sucesivamente Entonces tampoco es una situación justa para esas personas Y efectivamente hay otras personas que simplemente no quieren pagar y llegan a la oficina y dicen que yo ya no quiero seguir pagando Ya, no paga, estas son las consecuencias obviamente van a seguir en dicom durante el tiempo hasta que se cumplan los plazos para llegar el abandono de la prescripción que es como la mayor consecuencia pero va a dejar de pagar se queda con su platita que ya no va a pagar y no le va a perder nada eso es como la lo que uno le dice generalmente a la gente entonces la gente se va a ferir y como les decía para evitar el embargo entonces existen diversas formas de proteger el patrimonio a través de lo más normal que me escrituras de venta o separación de bienes. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente llega y dice, sí, me demandaron de tal cosa, ya está demandado, pero todavía no hay en bar. Y yo tengo una casa y las cosas que están dentro de mi casa. Eh, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que transferir el inmueble, porque si no, obviamente, le pueden embargar ese inmueble. ¿Qué hace uno? Bueno, uno le pregunta si son casados en sociedad conyugal, uno puede hacer una separación de bienes y que el, el cónyuge que no es deudor o que tiene menos riesgo de ser deudor se quede con el inmueble porque ya van a ser patrimonios separados entonces el banco o la casa ya no puede embargar ese inmueble si por distintos motivos ya son separados de bienes que tampoco pueden transferirse entre ellos los bienes porque uh -huh. se tiene que tenerlo claro se hace la venta a un tercero de confianza o se constituye una sociedad para transferir los bienes a esa sociedad porque es una persona jurídica distinta aun cuando la persona sea el administrador, pues presidente lo que sea pero es una persona jurídica distinta entonces ahí usted le explica mire que tiene que tener un tercero de confianza un hijo, un hermano, la mamá, el papá, lo que sea y transferir este bien al menos por un año y uno generalmente las cláusulas de escritura deja un pacto de retroventa o alguna cláusula que establece que en cierto tiempo se revisará la efectividad de la escritura y podrá resiliarse porque así la gente cuando ya no tiene riesgo de embargo uno le vuelve a hacer la escritura de resiliación para que él se quede con su propiedad tranquilamente ¿ya? entonces a través de esas formas ustedes generan estas tercerías con escrituras de venta o escrituras de separación de bienes o las constituciones de sociedades y ahí protegen todo el patrimonio, vehículos, si tienen derechos y acciones, si algún inmueble, no tienen muebles, todo lo que tengan que sea posible de embarazo. Y eso es respecto de las tercerías. Entonces ahora, antes de irnos, les voy a mostrar uno de los juicios. Pero les queda menos claro cómo funciona la tramitación. Súper. Súper claro. O sea que no paguen nada atrás. ¿Se apuesta? ¿Se No tengo no, duda. No paguen nada, les voy a decir a todos, No paguen, claro. O sea, si la consecuencia, finalmente, como les digo, es que van a quedar en DICOM. Sí, efectivamente, por un tiempo, pero hay gente que no les interesa ver y el tiempo pasa tan rápido que la gente dice ¡Ay! ¡Ya! ¡Tal vez! ¡Ay! ¡Mirá la testa! ¡Ah! A ver... Me gusta como exhorto acá. Uh, esta No, en 2020 ah, Pero está concluida A ah, ver okay. Esta Esta parece que es No Por qué tengo sentencias Oh, no sé. sí. Ya, yeah. por ejemplo En esta ven ahí, ¿cierto? Sí. ya aquí hay la demanda se ingresó el 26 de julio del 2022 esta es de Sencosur entonces aquí el demandado um, um, dio la suma de 16 millones y le están cobrando entonces miren, por ejemplo aquí lo que hizo Sencosur es que averiguó previamente cuáles son los inmuebles de la persona entonces en el primero no sí ruego tener presente porque obviamente el embargo no se puede hacer inmediatamente que hay un vehículo de la rover, que hay un inmueble y todo lo que tiene muebles que pertenezcan al demandado entonces obviamente deben concluir que estas cosas ya no existen en poder de esa persona ¿no? demanda Entonces, después aquí ordena despachar mandamiento de ejecución de embargo. Entonces, ¿ahí qué dice el tribunal? Despachase la demanda por la suma de 16 millones, bla, bla, bla, bla. Y ahí es cuando el cliente tiene que llegar, ahí ya está la búsqueda, y el cliente tiene que llegar a su oficina desesperado diciéndole que no notificaron una demanda. Entonces, ahí ustedes acá, estas son las excepciones aquí se interpusieron excepciones de papel como les decía entonces después si se fijan aquí el tribunal resuelve eh, por interpuesta las excepciones traslado a la otra parte tiene que responder y aquí generalmente ya no pasó nada más ahí esa parte acá por ejemplo ahí hubo una repactación así Pero aquí ya se generó un embargo Aquí, por ejemplo, ya hubo un embargo Donde se trabó embargo sobre el vehículo de la persona Entonces, ¿qué hizo él? Él repactó esa deuda ¿Para qué? Para que sacaran la traba sobre estos bienes Una vez que se alzó la traba de embargo sobre esos bienes Él volvió a dejar de pagar Y obviamente el juicio continuaba Y que esos bienes. ya no está en poder de ahí que tenga si vuelve o no, si con en el crédito va a ser una rabia. Esta, estas son 2000, que son muy decente en total. no, acá momentito. 0 acá. Esta. Esta, por ejemplo, es de mala vela aquí es lo mismo, demanda el 16 de diciembre del 2019 se interpusieron las excepciones a que corresponde las que yo le decía, excepciones de papel aquí lo que se alega un parque no es el ejecutivo entonces todo eso es un chamurio que está ahí ineptitud de nivelo tampoco prórroga de plazo bla bla bla Se opuso excepciones, se dio el traslado, se bajó el traslado, se recibió la causa prueba y después se suspendió por contingencia y no se hizo nada más por falabela. Y como no se hizo nada más por falabela, se interpuso después de un cierto tiempo el abandono de procedimiento. Entonces aquí le dieron traslado y después se falló el abandono de procedimiento y se acogió sin costa al excedente de la bandera Lucelle es que todo esto lo estamos viendo desde desde el lado del ejecutado claro. pero alguna vez podríamos ser nosotros abogados de la ejecutación usted puede en algún momento sí. ser abogado sí, claro, si le toca trabajar para alguna casa comercial para evitar ¿cómo? eso hay que estar pidiendo cosas, pidiendo cosas, pidiendo claro. cosas. pero ¿qué es lo que pasa, ¿qué es lo que pasa con esos ejecutantes que tienen tantas causas que suelen ser eh, como que suelen que las causas quedan votadas por esa misma situación porque tienen tantas causas si usted me pregunta en tribunal civil ¿cuántos ingresos de falabela tuvo solo en septiembre? no le va a decir 100 causas 10.000 causas 5.000 causas de, de deuda Entonces son tantas y ellos no tienen un equipo de abogados que se preocupe de eso. Lo que hacen las casas comerciales y los bancos es contratar distintos estudios jurídicos. Por eso es que siempre todas las... Eh, por ejemplo, si ustedes ven Parabela, siempre son distintos abogados. Porque no tienen un equipo de abogados, sino que ya contratan un jurídico para que vean... Todas las cosas de talcahuano, por decir. Todas las de Concepción, otro estudio jurídico. Entonces es el estudio jurídico el que efectivamente para que no le pase eso... Y que puede pasar muchas veces donde... A lo mejor eh, se, se siguió la situación, ya usted pero lo transfirió, como le dije, todo lo bien, entonces, ¿qué es lo que le va a cobrar? El banco ahí o la casa comercial queda de una sucursión, porque si la persona no tiene bienes dónde cobrarle, ¿de dónde le va a sacar un remate? Entonces, por eso es que la causa suele morir. Estas causas están hechas para el demandado. Ahora, si usted ve que logró un embargo, trabajar por ejemplo un embargo sobre un bien inmueble y que... ¿Duele pasar también? Ahí claro que tiene que seguir adelante, porque tiene que hacer base de remate, tiene que hacer el remate, realizar... Todo lo que viene de esta más adelante. ¿ya? Entonces en cuanto a, a lo que ustedes ya han visto, saben más o menos la aclamación del juicio ejecutivo entonces en la siguiente clase lo que vamos a ver es la redacción propiamente tal de los escritos que vimos, ¿ya? Ustedes ya más o menos identifican cuáles son las resoluciones del tribunal ¿Cuáles son los escritos que tengo que presentar en cuanto a la demanda, la contestación, el incidente de abandono y la prescripción? Y en eso vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Ya? Así que, ¿alguna duda o consulta? ¿O les más o menos claro la, Quedó la clara, presentación? Clara. ¿Quedo claro? ¿Quedo sí. claro? ¿Ya? O sea, la idea no es que ustedes eh, vayan a por la vida así como, no, no paguen, <risa> pero se trata de que lo más probable es que ustedes van a tener clientes de este estilo. Más que trabajar para el ejecutante y que al ejecutante político no le va a interesar mucho, o sea, porque muy grande o que haya alcanzado a trabajar en banco sobre un bien que valga la pena, porque lo que les decía, si tiene una demanda de 10 millones y trabajo en banco sobre los bienes muebles, no va a sacar 10 millones de los bien buenos a los que tenga bien buenos muy bacanas, ¿cierto? entonces por eso que en ese caso al banco no le va a importar seguir adelante con el juicio ¿ya? ya muy pues en eso quedamos nos vemos la siguiente clase posterior al 18, pero que lo pasen excelente, cuídense no manejen con cupetes porque esos no son partes no se pueden sacar, es delito Ya. profesora, cuándo se vislumbra ese otro trabajo como para... El 29 de septiembre quedamos, porque El, yeah. el 20... Ay, ¿cuándo tengo que hacer la de La segunda semana de... No, la primera. Ya. Yeah. Oh, yeah. Profesora, el 29 de trabajo que hay que entregar en minería. ¿Va vale, a vamos a tener que entregar usted? Ya. Yeah. Entonces lo vamos a hacer Esto es un collage de verdad Bueno, ya. Yeah. Hoy vamos a ver entonces qué hacemos, no si, eh, o sea, se sube que como un test, pero obviamente va a ser como un otro test, pero va a ser un trabajo probablemente redactar alguna de las demandas o contestaciones que hayamos visto. ¿Ya? Eso es sencillo, porque tengan buen 18. Bueno.